Primero, que es un cuartel que está, o s sea, un colegio que está ubicado a una cuadra y media de, de nuestras instalaciones, hay personal de guardia,、eh, es para atender más bien público. Y le, el hecho en sí, como saben ustedes, en el interior h a b í a personas, entonces eso hay que investigar y establecer si hay algún tipo de responsabilidad de alguien que estuvo ahí o que ingresó. Pero si están los alumnos que están escuchando, que yo a lo mejor pueden que estén escuchando,、eh, es importante si detectan alguna situación especial durante la noche, no duden a través del celular, lo pueden hacer. Llamar al 1-3-3 y en forma inmediata la CENCO va, va a disponer de un carro y evitarse todas estas, estas complicaciones.